De hispano que, bueno, que nos cuenta con paz, que nos cuenta con, con energía todo lo que se está haciendo y, y, cómo, y, y cómo le p o n e la gente de acá a, a, a Hispano para darle a Nacional. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Fabián, bienvenido a Río g a l l e g o muy contento. Esto es algo especial que nos s u c e d e acá a la gente de Río g a l l e g o a la gente de Santa Cruz, de tener a los medios como ustedes,、eh, a la televisión、eh, y a un grupo inmenso que, que lleva la liga. Eh, bueno, con mucha s expectativa s para mañana, muy contentos porque ha superado nuestras expectativas, está respondiendo el público.、Eh, creo que hoy, hoy, cuatro de la tarde, creo que se, se finaliza la venta de entradas. Se agotan,、eh, se agotan, se agotan. Este, nunca pensado, nunca pensado. Y lo más importante,、eh, más allá de la FAD deportiva, que si bien es muy importante, eh, eh, Que vaya la familia, que nos acompañe la familia, que vayan los chicos con los papás, que hoy realmente sea una fiesta digna para que viva Río Gallego y la provincia de Santa Cruz. Nosotros decimos siempre, hispanos, hispanos de Santa Cruz, digamos, involucramos a toda la provincia.、Eh, por eso estamos muy, muy contentos y estamos、eh, trabajando para que todo, todo salga bien. Un grupo de trabajo espectacular. Me contabas que, que anoche hasta la tarde, tanto en el, en el boxing como también en hispano, por diferentes motivos y diferentes tareas, la gente seguía trabajando y es un poco como, como el sueño de aquel equipo que arrancó desde, desde muy abajo y llegó a la máxima categoría. Y para ustedes es un orgullo muy grande. Por supuesto, mirá, yo te comentaba venimos de, la, de lo que es la Liga Patagónica y llegar tan pro, pronto a la Liga Nacional es, es algo que no lo teníamos pensado、eh, ya. Este, y en cuanto al equipo de trabajo, sí, realmente eran las 2 de la mañana y nuestro s chico, s nuestro s compañero, s、eh, instalando lo, lo, los tableros electrónicos,、eh, acomodando la jirafa.、Eh, nosotros en el club de las 3 de la tarde con la venta de entradas, con la organización, con el protocolo que debe tener un espectáculo de esto.、Eh, y si Dios quiere, bueno, nos va a acompañar este, la gobernadora de la provincia, donde ayer fuimos recibidos. Eh, eh, fue una grata alegría de compartir esos momentos con el equipo, nuestra subcomisión.、Eh, y como yo le comentaba y comenté en ese momento, tenemos que ir、eh, unidos de la mano: eh, provincia, eh, empresas este, y club. Y eso va a darse el fruto, yo creo que a corto plazo. Y en un, en un sector de, de, de la provincia trabajando bien desde la federación. Este, tratando de nuclear y de aglutinar chicos para ampliar un poquito la base, este, y muy esperanzados también con la Liga de Desarrollo, ¿no? con, con darle a las la regiones e impulso que necesita para que los chicos s l e g u e n a jugar. Para nosotros la Liga de Desarrollo va a ser muy importante. Nosotros queremos incluir a todos los chicos de diferentes clubes. Digamos que vengan, vamos a hacer,、eh, Bernardo ya tiene、eh, planeado cómo se va a organizar. Eh, con la federación, con los clubes de, de Río Gallegos, de la provincia, y que, que ellos se vean involucrados en este proyecto.、Eh, ¿Qué más?、Eh, lo importante de que venga un chico del interior, de Gregorio, de Pico Truncado, y que pueda participar en esto, para nosotros es fundamental, porque estamos incluyendo a todos. Nosotros queremos incluir a todos, que vengan, que se prueben y que sean partícipes de esto. La Liga de Desarrollo, como vos s a b é s va a ser enero, febrero y parte de marzo, que va a viajar con la delegación. Eh, nunca un, un adolescente, un tibio que juega básquet tuvo, tuvo esa t oportunidad, entonces hay que aprovecharla. ¿sabes? Que la aproveche el t i b e que le gusta el básquet, que venga y que nosotros lo vamos a guiar. Es una región donde, por ahí, para que los chicos no se queden a jugar a l básquetbol, cuesta mucho, ¿no? Cuesta un montón, cuesta un montón. Y lamentablemente,、eh, siempre fue acá a Santa Cruz, que、eh, el buen jugador de básquet, capaz,、eh, llega a los 18 años, 17 años y se va a estudiar. Entonces,、eh, el semillero nunca lo podemos tener. Entonces, nosotros queremos、eh, ver la posibilidad de, de, de que los chicos estudien. Nosotros tenemos una buena facultad en Río g a l l e g o con diferentes, diferentes ramos de, de disciplina. Y queremos que ese pibe que le gusta jugar al básquet, que estudie acá y que juegue al básquet, que es la pasión. Bueno, ¿y cómo están encarando la temporada con hispanos? Porque d imagino g o i como en otros lados、eh, la balanza es fina que el presupuesto. Eh, conlleva mucho más en salarios que en logística. Imagino que en el caso de ustedes, el tema de logística, los viajes e l a b a l a t o es un poquito más. s i e n e para este lado que para los salarios, ¿no? Exactamente, vos lo dijiste. Estamos acostumbrados a esto. Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados porque siempre viajamos. Siempre v i a j a m o s No viajamos 200 kilómetros. En el Torneo Federal hicimos 36.800 kilómetros. Este, en el TNA un poco menos, pero todo por avión. Entonces cuando nosotros armamos nuestro presupuesto, la movilidad como vos decís, es lo fundamental.、Claro. Eh, entonces cuando vos armas un presupuesto de esta de naturaleza decimos, bueno, movilidad sale tanto, c u a n d o sale tanto y、si、lo tenemos. ¿sí? Eh, y, como dicen los clubes cuando vienen a Gallego, uy, tenemos que ir a Gallego y bueno, van a viajar una vez. ¿sí? Nosotros vamos a viajar muchas veces. ¿sí? Así que... Hoy los jugadores, jugadores de San Lorenzo y los que estaban en el avión, n d e c í a ¿Cuánto d u r a el viaje? Tres horas. Es como ir a Río de Janeiro. Estamos acostumbrados, sí, exactamente. Nosotros tres horas para ir a Buenos Aires. Y van a ser cinco horas para ir a. Cuando vayamos a jugar en t e Río. Este, y tenemos colectivo. La gira que vamos a hacer.、Eh, la única gira que vamos a hacer por tierra va a ser la que vamos a jugar en, en, con Bahía, en Bahía Blanca. Y en Comodoro. Entonces, no nos queda otra porque. que nos dificulta por los tiempos y Buenos Aires, Buenos Aires, Bahía, que hacer un recuerdo. Entonces ya tenemos nuestro piso de、eh, nuestro s p o n s o r o f i c i a l no sé si lo puedo nombrar, que taxa, eh, eh, nos brindó ese gran apoyo digamos,、oh, eh, para viajar,、eh, nos ha ploteado, la, nunca ha visto, digamos, nos ha ploteado un colectivo, digamos,、eh, que es algo que no se veía, acá, d i g a m o s hispano, la liga. Todo es histórico, todo es histórico. Eh, y hoy justamente digamos nosotros les r e c e m o s la movilidad a san lorenzo con nuestro colectivo digamos para que lo vayan a buscar al aeropuerto para, hotel, para que lo vayan al ir a club este es un servicio más que le damos digamos, que viene a hacer un pero,、eh, queremos trabajar bien que el que venga se sienta cómodo、eh, que nosotros somos muy familiar、eh, y bueno hay un montón de cosas no quiero、eh, pasar por alto、eh, la gira que hicimos la semana pasada muy importante Muy importante, hemos,、eh, fuimos a jugar los dos amistosos con, con Gimnasia y después hicimos un raíz, que son varios kilómetros, d o nos d e n fuimos para el oeste de la provincia, visitamos Pedrito Moreno,、eh, visitamos Cañadón Seco,、eh, Gobernador Gregores, hemos sacado la foto institucional encuadrada de las manos, un patrimonio eh, cultural eh, muy importante. Nunca llegar a una localidad de eso y que los chicos te estén esperando, Digamos, aplaudiendo los jugadores con muy buena predisposición h a c i e n d o j u e g o s con ellos, eso es lo que hace falta, porque los chicos, esos a veces no tienen la posibilidad. No, Exactamente, entonces lo disfrutaron, lo disfrutamos nosotros también. Lo disfrutamos como dirigentes, este, que es lo más importante, digamos, llega a estar emoción ver a esos chicos y decir, ¿cómo? ¿Por qué están así?、Y、digo, bueno, queremos hacerlo siempre eso. Ojalá, ojalá que pueda perder el tiempo. Jorge, hablamos de.、Eh... Decime、sí、contabas que、mmm, con micro van a ser de Bahía Blanca a Comodoro, pero para que la gente también se ubique un poco,、eh, no son 200 kilómetros, ¿no? tenemos 2.556 kilómetros a, hasta Bahía Blanca. Y después bajar. Sí, tenemos que bajar después. Entonces no es algo que lo podemos hacer, que no dura tres horas. Esa ¿Esta gira ¿cuánto, cuántos kilómetros? De y esta gira son 6.000 kilómetros. Y、hablamos de la gira más cercana es a es la gira más cercana porque la, la tenemos que tomar en colectivo porque el, el avión se nos complica mucho salir de un juego de bahía blanca y a los dos días jugar en comodoro n o llega no hay claro, no hay movilidad no hay frecuencia porque la, la, la, la que tienen ustedes a, a comodoro va tres veces por semana exactamente va t r e s v e c e s por semana y después、eh, bahía comodoro se nos complica y después es una política muy grande Entonces,、eh, vamos ya tenemos planeado ya lo organizamos Eh, vamos a ir de acá ir para que sea más, este,、eh, más como un descanso más de hasta puerto madrid vamos a h a r n o s en puerto m a d r y n y el otro día vamos a, a continuar hasta la vida claro pero estamos hablando de que es la gira más cercana que tienen y le meten 6.000 kilómetros sí, exactamente por eso hay, hay este montón, montón. porque vos decís bueno los equipos de buenos aires de, de bahía de b a n o t a t a estamos están ahí a 400 500 kilómetros 500,、no、800、más. bueno、sí. eh. nosotros l o hicimos en el En el, en el federal lo hicimos, lo hicimos todo por tierra en el federal. Fue algo, ir a Neuquén, dos v tres equipos d en e u q u é n ir a Viena, y bueno, pero ya estamos acostumbrados a eso.、Eh, bueno, y ahora tratando de buscar, aparte del apoyo que tienen o, o que pueden tener de parte de la gobernación,、eh, acercar empresas para que el día de mañana eh, eh, ese, ese ingreso sea、eh, superior quizás a, al otro, ¿no? Exactamente, nosotros vamos por esa vía que de tener nuestro Benfonso, si bien el gobierno siempre. ayuda es muy importante pero queremos que, que otros sponsors que se interesen por esta liga y ya hemos tenido muchos resultados javier en,、eh, banco de santa cruz es una empresa un banco de santa cruz que nos apoya、eh, la obra social o de、eh, petroleras mineras que se han acercado que estamos negociando e n e l buen sentido digamos pero sí, claro, claro.、Eh, nosotros nos pretendemos、eh, que nos den un peso a x peso estamos conformes Lo importante es que la gente colabore, que, nosotros, que, que, él, acompañe. que la acompañe. Nosotros tenemos sponsor, s、eh, el pequeño comerciante, el pequeño socio, que dice: Yo voy a colaborar con X peso y bienvenido. Así lo hicimos en el TNA. digamos,、eh, Trabajamos, damos intercambio de comida, trabajamos nosotros. Alguien que nos daba la, los pollos y nosotros hacemos la mano de obra. Es algo apasionante.、Eso. Jorge, bueno, nada, queríamos tener un poquito la palabra de, de ustedes aquí porque. t r a e m o s con la pasión y la dedicación que lo están haciendo y con la emoción que lo están viviendo, independientemente del resultado deportivo, que obviamente siempre es importante y, y seguramente van a trabajar con con Bernardo Murphy, todo el cuerpo técnico y todos los jugadores para poder hacer pie en la categoría. Bienvenido a la Liga Nacional y ojalá que se queden muchos años. Gracias, Fabián, gracias por estar. Este, es algo, ya te digo, histórico y tenerlo ustedes acá, ya histórico también. Tiene como que un medio nacional, e s t é en Río Gallego y que vaya a transmitir. El primer partido, el partido más austral del mundo. Este, quiero agradecer por este medio este, a todos nuestros sponsors, al gobierno de Santa Cruz,、eh, a Máximo,、eh, a Os de. Bueno, millares, menos mi, millares, muchos sponsors.、Eh, a nuestra subcomisión de b a s e resaltar, a nuestra familia, porque nosotros trabajamos y nuestras familias están al lado,、claro. digamos. Estamos muchas horas fuera de casa y sin el apoyo de ellas no lo podemos hacer. Entonces, tenemos un grupo de mujeres. Un grupo de hombres que trabajan sin cesar, digamos,、eh, y nos, nos queremos ir、eh, teniendo una buena profesión.、Eh, en, a ver... En, profesionalizar. Pero, exactamente. Eh, tenemos eh, un jefe de prensa,、eh, fotógrafo oficial, el periodista oficial, digamos, y eso nos va enalteciendo eh, eh, estar en la liga. Exacto, quieren profesionalizar cada una de las áreas: las áreas de comunicación, de marketing, de, de relación. Así que bueno. La mejor de la temporada, Jorge. Gracias, Fabián. Un gusto e n t e n e r l o Ojalá que mañana disfrutemos un lindo espectáculo deportivo. Como v o s d e c í s más allá del sector deportivo, que sea algo familiar. Y apúdense el que no tenga la entrada, porque ya no quedan entradas. Vamos a ver un gimnasio de boxing colmado. No sé si creo que va a ser la primera vez, puede ser, en la historia de un deporte que el gimnasio esté colmado. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Castro. Pasaba por los micrófonos de t i o contra Uno Radio. Estamos acá. h el Patagonia. Ya, ya m o s a Jorge que y a v e n i d hasta aquí. Este, bueno, ustedes me dirán cómo seguimos. Son los que mandan, son los dueños del programa. Así que yo te hago sus órdenes. Bueno, Fabi, para agregar de esta nota, hay que decir que ma mañana a 21 horas por Tais Sport y Tais Sport Place.